101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 20,6 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 3 de junio. La Consejería de Sanidad ha anunciado que reforzará nuestro sistema de salud pública con una inyección de más de 600 millones de euros que se traducirán en más hospitales y centros de salud y aquí en el Chez con más quirófanos para el Hospital General. Y todo para estar preparados de cara a futuras emergencias como la que hemos sufrido con el COVID, que siguen repuntando los contagios, aunque la vacunación sigue avanzando. Y eso ha permitido que desde enero se hayan reducido en un 97% esos contagios y en un 93% los fallecimientos, según los datos aportados ayer por la propia consellera. En Elche, la tasa de incidencia, aunque mayor que la del viernes, sigue siendo baja. Hay un paciente COVID ingresado en la UCI del Hospital General y tres en planta entre los dos hospitales, según el parte facilitado ayer. Hoy jueves hay reunión interdepartamental en Valencia y el presidente Chimo Puig anunciará cuando termine lo que ya dijo aquí en Elche, el final del toque de queda a partir del lunes y la apertura del ocio nocturno con algunas condiciones que tendrán que concretarse hoy. Será una de las noticias de las que vamos a estar pendientes como de otras que se las comentaremos en nuestra ronda de noticias que vendrá sobre las 10 y cuarto o 10 y 20 de esta mañana. Antes, en unos minutos, vamos a hablar de más propuestas que se han presentado a esos presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana. Y continuaremos con la entrevista política al concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros con motivo de la celebración del Pleno del pasado mes de mayo. Y sobre las 10 tendremos en nuestros estudios a Pascual Urbán, el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, para hablar de esa limpieza que se está llevando a cabo en esta infraestructura hidráulica de gran interés... ...histórico, por sustentar también el palmeral histórico. Y acabaremos a las diez y media, como todos los jueves... ...con el Rincón Gastronómico de Manoli Guilabert y Nieves Gil. Les invitamos a que se queden con nosotros... ...en una jornada marcada por el jueves de Corpus. Este año, al igual que el anterior, por la pandemia... ...la mayordomía del Corpus Christi no ha organizado la procesión... ...pero sí ceremonias litúrgicas que comienzan desde hoy... ...y hasta el domingo en el interior de la Basílica de Santa María. Pues bien, para iniciar el programa de hoy lo hacemos pendiente de ti. Una canción con dos grandes voces, la de Sole Jiménez y Serrat. egoísta egoïsta, solo piensas en ti. Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. Y cuando lo consigue, me dejas y te vas. Sí. Conmigo siempre la misma jugada me utilizas de otra cosa, no hablamos nunca de nada, Ni te fuerzas en mi me sacas Que te adoren mí y no sé quién eres tú ni lo que soy para ti si hay algo entre tú y yo te importa un pito Tengo también mi corazoncito, así le hablo la rama al pajarillo. Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. En lo repetían desencantado, una musa een beetje een boek, en een boek, en een een en radio, en een en de montañas en de al comandante, en de guitarra, a la canción, y en de al cantante, de no sé en de tú, en de kanselen, en de Se si hay algo entre tu y yo te importa un poquito No sabes que vivo pendiente de ti Y tengo también mi corazóncito maar te prevengo que no voy a permitir que sigas jugando con mis sentimientos, a buscarme cualquier día de estos, y tal vez entonces ya no estaré aquí. No sabes que vivo 101.4 Tele elche Radio Marca Comercial Percianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje la, la, la, la, Primer supermercado charter consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolineras Sell Todo lo que necesitas todos los días del año La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pasan nueve minutos de las nueve de la mañana y seguimos pues, con más música. La joven Billie Eilish, el fenómeno musical del siglo XXI, que ha roto todos los récords de la música con tan solo 17 años, saltó a la fama en Estados Unidos en 2016 y ya está conquistando pues, a todas las generaciones con su música tan profunda. Acaba de lanzar otro de los temas que va a incluir en su segundo álbum, que saldrá a la luz el próximo mes de julio, Y que esperan millones de sus seguidores Something's in there right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. Maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower. And left them by the stairs <laughs> Thought you had you together, but damn I was wrong You were nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think you're such an outlaw But you got no job You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an end You got no time. I used to think you were shy But maybe you just had nothing on your mind Maybe you were thinking about yourself all the time I used to wish you were mine But that was way before I realized Someone like you would always be so easy to find So easy. You gave me no flowers. Wish I didn't care. You'd be gone for hours. Could be anywhere.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 101.4 Teleelch Radio Marca Vuelven los alfabéis. ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Sterbio totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alfa Gates. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es Te esperamos en Skay Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en el Chesor José Falcorta 41.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 La Glorieta con y Alonso. Son las 9 y 14 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas hablando de que el pasado domingo concluyó el plazo para presentar propuestas a esos presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana que por primera vez se han creado con una partida global de 120 millones de euros para poner en marcha las propuestas que tras ser evaluadas se aprueben por el Consejo a partir del próximo año. Por ello nos estamos haciendo eco desde esta misma semana de esas propuestas que algunas entidades sociales de Elche han presentado para no desaprovechar esta ocasión de conseguir los 20 millones, algo de los 20 millones de euros que eh, tocarían a estas comarcas si eh, siguen, eh, pues ...esas inversiones que siguen sin llegar. Hemos conocido las propuestas de la plataforma Bolén Palmeral... ...en las que piden ese dinero para regenerar el Vinalpó, ...la Ruta de los Huertos o la reparación de las acequias de Río... ...y hoy conoceremos la propuesta presentada... ...por el Instituto de la Ciudad Elche Idea... ...para ello volvemos a hablar con José Alarcón... ...quien presentó en una fase preliminar... ...su idea de crear un tranvía que conecte Elche con su interior y con su costa. Muy buenos días, José. Buenos días, muchas gracias por la, por la invitación. Bien, primero, antes que nada, eh, el tram no pudo en esa fase preliminar, ¿cómo, cómo anduvo el recorrido de, de tu idea de presentar el tranvía para unir eh, Elche con su interior y con Santa Pola? Eh, bueno, eh, sobre este, este tema, eh, a ver, la idea sigue, lo que pasa es que son como dos procesos eh, diferentes dentro de los presupuestos participativos, lo que ocurrió que en un primer momento no estaba toda la información en la web y hay una posibilidad de presentar iniciativas durante todo el año si se alcanza, alcanzan 5.000 firmas. Esa propuesta eh, saldría adelante y si no se alcanzan las 5.000 firmas, pues bueno, pues en principio no seguiría eh, adelante. Eh, a nivel individual, yo hice una propuesta de, de tran del de Vinalopó, que era desde el de, de, de TAP3, a Santa Pola y esa propuesta sigue abierta, se puede dar dentro de, de la web y tiene más de 1.360 firmas, ha tenido muy buena repercusión, pero bueno, eh, hoy venimos, esa propuesta sigue ahí en pie, pero hoy venimos a hablar un poquito más eh, del otro proceso que está abierto, eh, de, de los presupuestos participativos. Uh -huh. Si me permites, bueno, eh, vengo de ICIE, como bien has dicho, Instituto Ciudad Idea Elche, Y bueno, para los que no nos conozcan, pues somos una entidad, más o menos eh, recientemente creada, que está formada por un grupo de profesionales eh, de diferente ámbito, arquitectos, licenciados en derechos, abogados, etcétera, que lo que perseguimos un poquito es eh, que la ciudad mejore. Es que, que, que nuestro principal objetivo, lo que nos gustaría, es que hubiera un plan estratégico de la ciudad, que, que abarcase todos los campos de, de turismo, infraestructuras, etcétera, que creemos que ahora mismo no, no existe, con un debate. Y bueno, pues un poquito vimos que se ha abierto esta posibilidad. También estamos, somos conscientes de la situación de que a Elche no llegan casi inversiones, o cuestan uh -huh. mucho, o son poquitas, y entonces nos gustaba pues, plantear, no solamente quejarnos y reivindicar, sino plantear, es muy importante, como estás diciendo, que el CHE esté en los presupuestos participativos. Eh, entonces, nosotros queremos que voten nuestras propuestas, pero si no, eh, que se voten las propuestas del de, de CHE. Se pueden votar, creo uh -huh. que hasta diez eh, propuestas. Entonces... Que uh -huh. los ciudadanos se, se animen. Lo sepan. Eh, y eh. Eh, concretamente, ¿qué habéis presentado para estos presupuestos? Eh... Pues, sí, sí, eh, pues, eh, a ver, es un poquito parecido a, a la primera propuesta del tran del Vinalo, pero esto es un poquito más ambiciosa. Lo que, hemos, eh, lo que planteamos es que Geteneitad, eh, pues, realice los estudios para instaurar una red de, de tranvía al sur de, de Alicante. Proponemos que se realicen los estudios para dos líneas, una que fuera Alicante-Crevillente y otra que fuera eh, Santa pola el eh, Petrer. Eh, las dos líneas se unirían, en cierto, tendrían en nexo en la ciudad de Telche, pero bueno, creemos que es importante sí. que... Por un lado, las dos ciudades más importantes de la, de la provincia y la segunda y la tercera más habitadas de, de la comunidad están conectadas por tranvía. Aparte, en ese eje estamos hablando de grandes instituciones que, que hay como IFA, eh, el Parque Industrial de Torrellano, dos estaciones de AVE, entonces estarían eh, conectadas. Estamos hablando de eh, una población potencial de de 600.000 o más de 600.000 eh, habitantes solamente en este eje uh -huh. y está, también se conectaría la estación de AVE de, de Elche, que está uh -huh. en el exterior, se darían muchas soluciones a, a unas carencias y unos problemas importantes uh -huh. con esta línea. Y luego la línea eh, que estábamos comentando, el DAP3-Santa Pola, pues bueno, es una línea que también vertebraría el interior con, con la costa, eh, los movimientos que hay de Santa Pola con todos estos pueblos, eh, a, a través, bueno, por, por las segundas residencias sí, y por el turismo, es importante. Y, y luego, pues también, eh, pues bueno, hay centros comerciales, está el Hospital de Vinalopó, está el Hospital de Tapetrer, que uh -huh. da servicio a las poblaciones que se encuentran en esta línea. Y creemos muy importante también que exista esa línea. Aparte, que es justo, eh, no, tampoco nos parece, nos parece justo que no se haya, eh, pues bueno, de, de generalizado o eh, se haya uh -huh. hecho todavía ninguna línea al sur de la, de la ciudad de, de Alicante. Y más cuando el tranvía, sobre todo el de Alicante-Elche, se estaba reclamando durante décadas y que está durmiendo el sueño de los justos, porque ustedes si han incluido precisamente esta línea uh, para completar esa idea que tuvo es porque han visto la necesidad y, y la demanda que hay porque no no solo está IFA o el aeropuerto o Ciudad de la Luz, eh, Parque Empresarial, tenemos también las universidades. Sí sí, eh, es que estamos hablando, eh, eh, a ver, eh, pues de lo que siempre se ha estado hablando de esa eh, de esa área de influencia que existe entre eh, Alicante y, y Elche y, y bueno, eh, pues tenemos que, que avanzar en esa área. Y qué mejor manera que tener una conexión y una comunicación uh -huh. estrecha y, y unirnos. Y, y... Y, y a ver, en servicios y instituciones en, en ese eje, eh, hay muchos que lo, que lo reclaman. Mm -hmm. En la estación de AVE eh, es necesario que esté conectada eh, por tranvía con Elche, pero no solamente con Elche, que esté conectada mm -hmm. con Crevillente, que esté conectada con Santa Pola. Eh, es súper importante que esté conectada con Santa Pola. Mm -hmm. Y con el interior, con Elda, con Petrer, eh, Novelda, eh, Aspe. Mm -hmm. Entonces... Eh, La línea que nosotros un poquito que habíamos eh, planteado desde Elda Petrer es, pues, Elda Petrer, eh, Monova, eh, Novelda, Aspe, Elche, eh, Santa Pola. Eh, uh -huh. Y luego, pues, eh, eh, en la otra, pues, básicamente es Alicante, Elche, Crevillente. Y, bueno, recomendamos o creemos importante uh -huh. que tuvieran paradas, pues, eso, en la, en la universidad, en IFA, obviamente, en el lado... En, en el, el aeropuerto, en Torrellano, en el parque empresarial. Claro, Pero bueno, claro. tenemos que, que plantear que esto es una idea, por decirlo de alguna forma. Eso Luego, es lo que le iba a preguntar. Eh, la propuesta claro. que ustedes eh, han formulado por escrito no está concretado, el trazado. No, no, no, no. a ver, esto por decirlo, eh, el, los presupuestos participativos es eh, proponer una idea para que las eh, la considerarías, eh, las estudien eh, y vean eh, la viabilidad y luego, pues, vean realmente la mejor manera de, de implantarlo. De hecho, el proceso es eh, que ahora, eh, bueno, se ha cerrado el plazo para presentar las, eh, las propuestas, entonces eh, van a asignar las propuestas a cada una de las consellerías y las consellerías, pues, eh, dirán si las admiten o no, y saldrá el plazo que será del 9 al 27 de, de junio. Eh, donde estarán ya las diferentes propuestas asignadas a cada una de sus, a cada una de las consejerías que le pertenece, y eh, ahí tendrá que conseguir cada propuesta mínimo eh, para las comarcas del sur, porque luego también está divididas por comarcas, 300 avales para las comarcas de, del sur. Una vez se han conseguido esos 300 avales, de nuevo, eh, esas propuestas pasan a cada una de las consellerías, para que ya hagan un informe más técnico, le asignen un precio, por decirlo de alguna forma, en lo que sería el coste, ya si son viables eh, técnicamente, y entonces eh, pues a partir del 27 de junio sería cuando se abren las votaciones ya eh, propiamente, uh -huh. generales, y eh, pues bueno eh, se llevarían a cabo las que obtengan más... Más votos. Entonces, uh -huh. yo creo que es muy importante que a veces siempre nos estamos un poquito quejando en Elche eh, de que no, de que no uh -huh. se invierte en Elche, de que Elche es el patito feo, tanto por generalidad, diputación, eh, por parte de, del Estado. Eh, bueno, pues aquí hay una manera un poquito de corregir eso. No es que sea la solución, pero uh -huh. bueno, por, ya depende un poquito más de nosotros. Somos una ciudad grande. Eh, vamos a uh -huh. participar, que no cuesta tanto inscribirse, crear el, el perfil y votar, y votar la propuesta. Claro, pero eh, para las comarcas del sur hay un cupo de 20 millones de euros. Estos dos tranvías sí. supongo que se llevarían casi la totalidad de esa inversión. Eh, a ver, nosotros lo que planteamos es, eh, más que, a ver, la elaboración de las dos líneas del trans eh, supera eh, con creces el... Eh, presupuesto, la partida que se asigna. Nosotros lo que solicitamos es que se haga el estudio por parte de la, de la Consejería, mm. eh, el estudio para el futuro eh, TRAN. No sabemos exactamente el, el coste, pero bueno, eh, es, en, entendemos que con 20 millones se habría de sobra para, para elaborar el, lo que es el, el estudio. Luego... Eh, La, la realización de, de esta, de, claro, estamos pensando también de una infraestructura muy importante y llevaría tiempo, incluso porque uno de los requisitos es que se ejecute eh, en el año en el que se aprueba, al siguiente, en los siguientes uh -huh. presupuestos, del 22 al 23. A ver, la elaboración de dos líneas de, de TRAN con, con, ese, con esa extensión y recorrido eh, es imposible que se, que se vaya a, a realizar en, en un año prácticamente o, o en dos. Eh, pero bueno, nosotros eh, lo que pedimos es que se elabore el estudio y, en cierta forma, si elaborar el estudio sería viable y, y, y lo acepta la conseguiría es un compromiso eh, que ya se vaya a realizar, eh, lo cual pues, tardará tiempo, pero también pensemos que es una obra o una infraestructura que, va a tener, que tendría un impacto no en el Che, sino en la provincia y sobre todo al sur. Eh, increíble y que supondría un cambio radical. Estamos hablando también de que el, la línea de trans saldría a esta estación cen, central de Alicante y conectaría ya con el norte porque se va a unir eh, Luceros, eh, el actual TRAN, eh, con, con la estación central de, de Alicante. Y, y supondría pues eso, unir el, el norte con parte de, de la provincia del algo que del se sur, necesita. norte Es algo que se necesita porque llevamos reivindicando también muchas décadas, no solo el tranvía sino la modernización de este tren que tenemos mundista y todavía seguimos también esperando y, y yendo en unos vagones que, que son deplorables. Eh, José Alarcón, muchas gracias por, por presentar esta propuesta, esperemos el 9 de junio se sabrá si se ha admitido o no eh, la propuesta sí, para sí, sí, esas sí, votaciones conseguir los avales que supongo que no serán difíciles porque si han conseguido 1.330 firmas para el, para el tranvía del Vinalopó, <risa> supongo que para el tranvía de Alicante también eh, será muy fácil conseguir esos avales y esperemos que la Generalitat pues eh, dé el visto bueno a la elaboración de ese estudio para construir en un futuro no muy lejano el tram Y del de centro de congresos ya tendremos ocasión de hablar con los responsables de su instituto, José Alarcón, porque supongo que la presentación de ese estudio de la Universidad Miguel Hernández les habrá sorprendido a todos, como, como ha ocurrido. Eh, sí, bueno, es, sí, un poquito sorprendente, pero bueno, nosotros, eh, yo creo que, que, bueno, que eso, como bien has dicho, es para, para otro, para otro mm -hmm. programa, porque hay mucho que hablar, nosotros ya planteamos un poquito nuestra propuesta y nosotros quizás veíamos un poquito más factible ampliar el actual Palacio de Congreso, pero yo creo que sí que habría que decir que, que sería para hablarlo tranquilamente y sobre todo lo que sí que nos gustaría era… Eh, pues que se llegase a un consenso, que se aparca, aparcase un poquito eh, las tiranteces y la tensión que, que hay y al final pensemos en la ciudad, lo que realmente nos merece y con sentido común que es lo que se pretende. Y a colación con esto, eh, bueno, más adelante, pero eh, también eh, tenemos ahí otro proyecto que, vamos a bueno, que está presentado en los presupuestos participativos que un poquito más adelante haremos la, la presentación que, que también, pues bueno, Ah, no es el un Trump, de congresos, el Trump, pero. ¿El tram pero... no es lo único que habéis presentado a los presupuestos? Eh, no, ah. eh, eso ya. Eh, lo que pasa es que es otro compañero el que en principio ah. más lo, lo gestione. Ya eh, pues, eh, queremos un poquito más adelante hacer la, la presentación, uh -huh. pero también hay otra, otra propuesta. Y, y bueno, y, y eso, lo que creemos es que. Eh, a ver qué. A él se le cuesta mucho que lleguen las cosas, no lo tenemos que ganar mucho y no podemos permitirnos el privilegio de estar peleándonos ni estar discutiendo y tenemos que relajarnos y encontrar eh, soluciones. Entonces, eh, yo creo que en el Palacio del Congreso lo que hay que ya... que se tienen que sentar los responsables y, y tomar una decisión en base ¿eh? a la recomendación de, de profesionales y, y expertos en, en la materia y en base al sentido común y a lo que, se puede, a lo que sea realmente factible. Eh, pero me interesa Porque, lo que habéis eh, presentado para los presupuestos participativos. Pensaba que solamente eran de estas dos líneas de Trump, pero por lo que veo tenéis eh, en mente otro proyecto parecido a un centro de congresos que no, no llega a ser, por lo que has comentado. Eh, eh. Eh, eh, un auditorio. Eh, pues, eh, sí, eh, sí, a ver, eh, eh, sí, estamos hablando. Eh, lo que pasa que, que bueno, eh, estábamos ahí un poquito ultimando, como, yeah. porque hemos presentado la idea, pero queríamos darle un poquito la, la forma, mm -hmm. sí, la, las últimas formas, pero sí, estamos en eh, un, una ciudad de, de las artes escénicas, pero queríamos okay. un, un poquito ultimar, yeah. entonces eh, pues, sería más, más, sí, eh, y sería más un tema auditorio que sería uh -huh. un poquito más el tema eh, auditorio polivalente para diferentes artes técnicas Entonces, uh -huh. de todas formas, cuando lo tengamos todo atado, pues, uh -huh. eh, pues bueno, os pasamos la, toda la información. La, la información. Que tendrá y, que ser antes eh, del 9 de junio. Sí, sí, pero bueno, también queremos un poquito estar recordándolo, porque claro, lo que queremos es que a partir del 9 de junio pues la gente tenga la información bien fresca y, y, y reciente para que no se lo olvide y, y, que, y que participe y, y bueno, y esperamos tener el apoyo como estamos teniendo de todos los medios de comunicación para que, que bueno, el tema eh, salga periódicamente y si está un poquito, que os lo agradeceríamos mucho porque sí que creemos que es importante para, para la ciudad. Pues, que es, que es. Uh -huh. pues muchísimas gracias por ese trabajo, José Alarcón, eh, uno de los miembros del Instituto de la Ciudad y de Aiche. Gracias.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 La parada, LALYUP destino oasis. Descúbrelo en cclalyup.com ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesiano Selche te ofrecemos cursarlo en un ambiente cercano y familiar. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados académicos de nuestros alumnos las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 3 al 14 de junio. Recuerda. Cursa tus estudios de bachillerato en Salesiano Selche, porque educar es cosa del corazón.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 La glorieta con y Alonso. 9 y 32 minutos de la mañana y nosotros continuamos abordando más inversiones y más asuntos que tienen que ver con el futuro de esta ciudad y lo hacemos en clave política, iniciando esa ronda de los portavoces de los grupos municipales que siempre iniciamos cuando se celebra el pleno ordinario de cada mes. El pleno de mayo tuvo lugar el pasado lunes y hoy jueves entrevistamos al concejal no escrito Eduardo García Ontiveros, a quien damos la bienvenida. Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes de hablar de la sesión plenaria, lo importante esta semana, la verdad es que llevamos un, un mes muy cargado de, de información y esta misma semana pues, ya se ha dado a conocer, al tiempo que ustedes estaban en el Pleno, en la Universidad Miguel Hernández se daba a conocer ese estudio esperadísimo por todos para poder desbloquear la inversión prometida por la Diputación de construir un centro de congresos, pero... ¿Qué opinión le merece este estudio? Porque piensa que la diputación lo ha pagado porque sabía que iba a proponer el lugar más difícil para construir el centro de congresos con el fin de no tener que invertir ese dinero del proyecto prometido en campaña electoral antes de, lo, antes de tiempo. Eduardo. <risa> bueno, el, eh, la verdad es que el informe era, era esperado. Eh, el informe básicamente establece un orden de prioridades en cuanto a la ubicación del posible Palacio de Congresos, el nuevo Palacio de Congresos, y el primero que ha establecido es eh, dentro de, del Parque Municipal, lo que es eh, la rotonda del Parque Municipal y, y el antiguo restaurante del Parque Municipal, cosa que eh, a nivel urbanístico es complicado de encajar eh, esa opción. La segunda opción es la opción que yo siempre he defendido, que es la ampliación de del actual centro de congresos, eh, yo lo dije en el pleno de, de este lunes pasado, eh, lo he defendido siempre esa opción, creo que es la más factible, la más sencilla, la más rápida y la que puede ahorrar más costes al proyecto y destinar sí. el resto de remanente eh, a otras circunstancias. Pues Eduardo, va, vamos, a, vamos a centrarnos en esta porque creo que… Casi todos coinciden en esta, pero el equipo de gobierno dice, y cuando tuve aquí al portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, y ayer también el alcalde, decían que precisamente esta opción puede demorar en el tiempo el centro de congresos porque el suelo es privado. ¿En qué situación está jurídicamente y urbanísticamente el suelo que hay que expropiar? ¿Por qué no se ha expropiado y por qué no se ha avanzado en una ampliación que ya se dejó preparada por parte de Diego Macías? Bueno, porque básicamente los propietarios en, Bu en buena lid eh, eh, solicitaron el auxilio judicial y el eh, procedimiento judicial que abrieron hace años pues les, les dio la razón. Entonces, por lo tanto, los propietarios eh, evidentemente con su propiedad van a decidir lo que, lo que consideren. Ese es el escollo que hay. Pero bueno, para eso está la voluntad política eh, del ayuntamiento de intentar llegar a algún acuerdo con la propiedad para para intentar ampliar lo que es el centro de congresos. El escollo que hay es ese, básicamente. O sea, que el acuerdo pasa por una venta, si la propiedad quiere vender y no es... Una venta o una, o una expropiación, eh, por interés general. Pero bueno, para eso hay que sentarse y para eso hay que negociar y para eso hay yeah, que trabajarlo. Pero es algo eh, largo, ¿no? Eh, esto, esto precisamente nos indica... Las expropiaciones son, son procesos eh, la, farragosos... Sí. Eh, sí. ¿Las negociaciones eh, son la solución? ¿Puede haber entendimiento con los propietarios o están muy enfadados con el equipo de gobierno por cómo hicieron las cosas y por cómo tuvieron que, que pleitear en los juzgados? Claro, hombre, muy contentos, muy contentos no están, básicamente por lo que dice usted. que Tuvieron que acudir al auxilio judicial para que se vieran protegidos sus derechos y, de hecho, los tribunales le dieron la razón. Eh, bueno, eh, es que como tú dices, eh, creo, creo sinceramente que es la mejor opción eh, por ubicación, por, por conexión. Eh, el parking ya está realizado, eh, tiene eh, centros hosteleros cerca, tiene hoteles cerca. Yo creo que es básicamente la mejor opción. Pero claro, lo que lo que sabemos todo el mundo es que es una cuestión ahora complicada de realizar. Eh, a lo mejor esto se tenía que haber preve eh, preveído antes. Y, y, bueno, eh, es la circunstancia que ahora tenemos encima de la mesa. La alcalde va a convocar al Consejo Social de la sí. ciudad para, para empezar a llegar a algún tipo de consenso en cuanto a la ubicación del de, de nuevo Palacio de Congresos y veremos en qué queda todo esto. Por lo menos ha convocado. La respuesta del equipo de gobierno tras conocer el estudio de la UMH era la que ustedes esperaban, la que se esperaba el de, sí, vamos a dialogar vamos a sentarnos, yo creo que el equipo de gobierno eh, se muestra optimista, tanto PSOE como Compromís, porque después de ver todas las opciones eh, la de Highton quizá eh, es el solar que no tiene cargas, ni jurídicas ni administrativas, ni urbanísticas Sí, claro, bueno eh, ese solar como cualquier como otro, otros solares que hay que puede haber en la, en, la ciudad, en la ciudad de Elche o en el municipio de Elche eh, lo que sí que demuestra es que por lo menos nos vamos a sentar a intentar resolver un conflicto que se ha generado de la nada, uh -huh. eh, como siempre hacemos en, en esta ciudad. Generamos conflictos donde no los hay y, claro, eh, van pasando los tiempos, los meses, los años y se van enquistando. Y creo que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, que es resolver la cuestión, llegar a un acuerdo donde ubicarlo y empezar a trabajar eh, codo a codo con la Diputación. Eh, eh, ¿Por qué? Claro. Porque al final nos va a adelantar Alicante por la derecha. Claro, es que hay que sentarse porque también estamos viendo cómo gente que ha participado en ese estudio ahora se han desmarcado, los arquitectos, y dicen que el mejor emplazamiento es el que no aparece, el del aparcamiento que hay en el campus frente a la estación de autobuses. En fin, eh, lo cierto es que eh, el Consejo Social supongo que abrirá este debate a todos los agentes económicos y sociales de la ciudad y esperemos que no se demore. Porque Carlos Mazón también en sus declaraciones que realizó aquí en Elche el pasado martes con lo de la entrega de los premios eh, de las empresas familiares dijo que sí, que, que el compromiso está, que el, el proyecto debe hacerse y que por su parte eh, pues eh, es, es clara que quiere construir el, el el centro de congresos, porque ha multiplicado la partida de 50 a 250.000 euros para encargar la redacción del proyecto. ¿Usted ve más cerca el centro de congresos o más lejos el centro de congresos después de lo ocurrido esta semana y después de sí. todas las declaraciones? El que veo más cerca es el centro de congresos de Alicante. Eso sí que lo veo más <risas> cerca. Eh, el de este, bueno, eh, empiezo a ver algún tipo de acercamiento entre administraciones, que creo que es lo que hay que hacer. Y empieza a haber algún tipo de acercamiento y menos enrocamiento en las posturas tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que es hacia donde tiene que ir esta negociación. Porque, al fin y al cabo, lo que es bueno para Elche es bueno para la provincia de Alicante. Y es que esto parece que no se entiende. Pues otro estudio que también ha concluido y que parece más serio que el de la Universidad Miguel Hernández es el geotécnico que se encargó por parte del Ayuntamiento para ver qué hacer con la grieta que preocupa aparecida en el Molí Real. Aún tienen que conseguir el visto bueno de la Consellería de Cultura para licitar la obra de 170.000 euros. Pero piensa, Eduardo, esto es lo que nos dijo la concejal de Urbanismo esta semana en rueda de prensa: ¿piensa usted que va lento eh, este proceso por, por la situación y el deterioro en el que se encuentra el Molirreal, uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos del municipio? Pues sí, va, va muy lento y va alarmantemente lento, eh, porque si usted se ha dado cuenta, cada vez que llueve en el che, y últimamente llueve bastante fuerte, cada vez que lo hace, la ladera se va detentando del Molí del, molí del Real. Eh, y esto es un problema. O sea, eh, aparte de que tenemos el problema estructural del edificio, tenemos un problema con el tiempo. Eh, porque ¿quién no nos dice a nosotros que a lo mejor viene otra tromba de agua Y termina por eh, derrumbarse todo lo que es la ladera del, del Molí y del Real. Eh, y, esto, eh, y entonces nos echaremos las manos a la cabeza. Creo que hay circunstancias que hay que priorizar para poder se seguir salvaguardando lo que es nuestro patrimonio cultural. Y creo que este es uno de esos puntos. Yo espero que no, que no lleguemos tarde. Eh, esperemos. Y sí, vamos a hablar del mercado central, porque también en Junta de Gobierno, el PSOE y Compromís ya han rescindido el contrato y lo han hecho sin indemnización y encargando a pimesa la gestión del mercado provisional. ¿Qué valoración realiza de estos dos importantes acuerdos que ponen fin a un proceso también muy largo? Bueno, era, era, era lo esperado por todos. El, el equipo de gobierno ya lo venía anunciando desde hace muchísimo tiempo que era lo que, lo que iba a hacer y, y ya lo ha cristalizado. Yo sigo pensando lo mismo. Aquí vamos a correr un riesgo en la ciudad de tener que pagar una indemnización millonaria a la concesionaria precisamente por el lucro cesante que puede generarse o que se le puede generar, generar a, a, la, a la empresa concesionaria. Aquí Sinceramente creo que la culpa hay que repartirla entre el PP y el PSOE. El PSOE por haber sido incapaz de llegar a un, a un consenso en este, en este problema con la concesionaria y el PP en su día por haber eh, firmado rápido y corriendo un contrato de concesión sin avisar a la concesionaria del riesgo que podría haber a nivel estructural, cultural y de patrimonio eh, con las obras. Porque hay que recordar Que lo, que lo que ha aparecido alrededor de, de toda la obra del mercado central y las catas y el misterio existían ya cuando, y lo sabíamos todos, cuando se firmó ese contrato. Por lo tanto, yo considero que a lo mejor ese contrato se firmó pues, eh, rápido y corriendo y no se le informó a la concesionaria que hay que recordar que es una tercera de, de buena fe y que es la perjudicada. Y ahí es donde creo que eh, la asesoría jurídica de la empresa va a hincar el diente y vamos a terminar en los jugados, evidentemente, como yo ya anuncié hace muchísimo tiempo, y esto sí que se va a alargar en el tiempo, pero muchísimo. Y sobre las relaciones del PP y el PSOE, vemos a un Partido Popular que ha endurecido aún más su oposición con el desplante eh, realizado el pasado lunes en el Pleno. ¿Qué va a ocurrir? ¿Había un acuerdo para limitar las mociones? O, ¿O era una imposición, como dice el Partido Popular? Mire, eh, yo voy a ser muy claro en esto porque además estuve presente en aquella reunión, en la primera reunión de portavoces de, de la legislatura. Eh, no hubo una imposición. Hubo una discusión, se puso encima de la mesa las opiniones de cada portavoz y de cada grupo municipal, y al final se llegó a un acuerdo en el que se establecieron las normas que iban a regir en los plenos municipales a partir de ese momento. Una de ellas, como sabemos todos, es la posibilidad de presentar por cada grupo municipal dos mociones al pleno. El Partido Popular se abstuvo. No es que votó en contra, como he escuchado por ahí o he visto en algún medio de comunicación. No. Se abstuvo. Por lo tanto, existe un acuerdo delante de la fe pública registral del secretario municipal Y esto entiendo yo que habrá que respetarlo, porque si no empezamos a respetar los acuerdos políticos entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Elche, vamos a quebrar de raíz el Estado de Derecho. Y hombre, no creo que los grupos municipales tengan muchas ganas de quebrar uno de los eh, derechos fundamentales principales de nuestra Constitución. Pero bueno, eh, aquí cada uno hace lo que considere y lo que considera. Entonces, si el Partido Popular considera que está en todo su derecho de hacer lo que hizo, allá ellos. Pero bueno, claro. eh, veremos. Usted, usted se pregunta, como se ha preguntado el resto de sus compañeros de oposición y de gobierno, ¿por qué dos años después de este acuerdo en junta de gobierno el Partido Popular dice que aquí no hay acuerdo y que hay imposición y que ellos no están dispuestos a, a seguir con, con esa limitación de mociones? Eso mismo se le preguntó en la Junta de Portavoces previa al pleno del lunes eh, al Partido Popular y no tuvo respuesta, no supo responder. No supo responder. De hecho, yo eh, dije que, hombre, cuando una circunstancia se va realizando de forma paulatina e intermitente en el tiempo, eh, lo que no vale ahora es decir que esa... Eh, circunstancia que he ido realizando a lo largo del tiempo durante más de 20 plenos que llevamos ya de legislatura ahora no me vale. Eso sinceramente creo que no es de recibo. Vale. Bueno, el Partido, el partido, el partido Popular, Popular no tuvo respuesta. No tuvo ello. respuesta y usted la tiene? No, no, no la tengo, no la tengo, no, tampoco no, tengo no, respuesta no. a la en, en muchos nos imaginamos que esto es una estrategia, una estrategia porque quieren endurecer la oposición de cara a las próximas elecciones, o porque en el pleno había una moción que había que instar al gobierno provincial, en manos del Partido Popular, a que diera prioridad al, al centro de congresos o acelerar no, el proyecto bueno, del centro de congresos. Bueno, pero lo que hay que, lo que, hay que saber es que eh, el Partido Popular enmendó esa moción enmendó eh, la moción del Palacio de Congresos apoyando eh, de forma clara que se eh, instara, y lo que pasa es que la enmendó de otra forma. Y si el partido proponente de, que realizó esa moción, que fue Compromiso, hubiese aceptado esa, esa enmienda del Partido Popular, creo que todo el mundo hubiese votado a favor de esa moción. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido o para haberse ausentado. Ya. O sea que al ausentarse no hubo enmienda a la moción, se aprobó no. tal cual la propuso Compromís. Correcto, correcto. El Partido Popular había presentado una enmienda uh -huh. a, esa, a esa moción. Uh -huh. eh, yo creo más que va por una estrategia política de endurecer el, el debate, endurecer la relación con el equipo de gobierno. Y reitero, cada uno es dueño de sus actos y esclavo de sus palabras. ...una estrategia política más parecida a la de Ayuso, como dicen. Sí, bueno, ¿eh? más ayusista, pues sí, puede ser, puede ser. Eh, a lo mejor han visto que le, que le ha ido bien a la señora Ayuso en Madrid e intentan hacer lo mismo aquí. Pero bueno, eh, yo creo que Elche tiene su propia idiosincrasia y no tiene absolutamente nada que ver con Madrid. Vamos, ¿Y, creo esto, yo. ¿Y esto qué, qué, puede, qué consecuencias puede tener? Porque tenemos también una polémica servida, la de la Cruz de los Caídos o la Cruz del Paseo de Germanías. Esta polémica... Bueno, eh, pues como, como, como le he dicho antes, son polémicas que surgen sin venir a cuentos. O sea, donde no hay problemas, nos los generamos nosotros. Y este es otro ejemplo Más claro todavía eh, eh, la, la necesidad o no de mover o hacer desaparecer la, la cruz del Paseo de germanía Sinceramente, es un problema que se ha generado sin tener que generarlo. Eh, y el Partido Popular, evidentemente, se agarra a todas estas circunstancias. Eh, es su estrategia política. A algunas personas les parecerá bien, a algunas personas les parecerá mal. Pero bueno, ellos están en su derecho de hacerlo. Eh, sinceramente es otra cuestión que ya veremos cómo termina eh, de resolverse pues, no, hay verlo. no hay mucho más tiempo y todavía tenemos que hablar del balance porque también ha habido balance de dos años de mandato municipal el 26 de mayo se cumplían esos dos años de las últimas elecciones locales que pues eh, dieron eh, el, el gobierno bipartito que tenemos PSOE y compromiso con un avance importante del Partido Socialista en cuanto a número de votos. Eh, ¿Qué balance, qué nota le pone usted al equipo de gobierno? Bueno, le pongo un aprobado raspado, raspado y, y muy raspado. Ahí se han hecho cosas, pero hay otras cosas que todavía siguen enquistadas. Hay problemas aguciantes eh, a nivel cultural, el se sigue estando bastante apagado. Parece ser que ahora empieza, el equipo de gobierno empieza a moverse algo más. Eh, a nivel urbanístico, seguimos también en pañales. Eh, el tema de resolver lo que es la modificación y, y actualización del plan general ha empezado, pero eso va, va muy lento también, cosa que termina repercutiendo automáticamente en el patrimonio. Eh, eh, parece que se van perdiendo que se va perdiendo patrimonio eh, en Elche, precisamente por esta dificultad de, de sacar adelante el nuevo plan general. Eh, tenemos los, eh, la, las polémicas, como he dicho antes, donde, que no, donde no existe no las sacamos de los carriles bici. Bueno, eh, el, el hotel de Arenales, el edificio Riegos El Progreso, el problema gravísimo del mercado central. Ahora tenemos otro problema, que es el nuevo palacio de congresos. Como puede, como puede usted comprobar, son problemas que se enquistan sin, sin tener que enquistarse y, y, y pudiéndose resolver con un consenso de todos, y yo creo que es lo que intento defender en cada pleno, que es que eh, en la situación en la que estamos viviendo ahora, por la crisis pandémica y económica, creo que es el mejor momento para demostrar a la ciudadanía que todos los partidos políticos y todos los políticos, indistintamente del color o de la política que realicen, eh, miran hacia un mismo futuro, que es el bienestar de los ilicitanos y del pueblo del Che. Y... Espero que sea así en el futuro. Eh, esto es en cuanto al equipo de gobierno. y cómo, ¿Cómo ve usted la oposición a sus compañeros? Bueno, la oposición hace su trabajo, igual que lo hago yo. Eh, cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene su posicionamiento político, eh, igual que yo, exactamente igual que yo. Eh, y veremos que, eh, dónde termina todo esto, porque aunque dos años son muy largos de, de, de legislatura, a veces esos dos años pasan muy rápido eh, y si luego encima además nos encontramos con un cambio radical eh, del tipo de oposición que, que está haciendo el Partido Popular, o una de dos o se nos hace muy largo o se nos hace muy corto, y veremos eh, los movimientos que, que, que hace la oposición yo tengo muy claro cuál es ¿Cuál es mi, mi posición? Creo que lo he dicho antes, creo que eh, hay que ser crítico cuando hay que ser crítico, tanto con uno como con otro, y cuando hay que apoyar y cuando hay que sacar circunstancias que beneficien a todos, creo que ahí es donde hay que demostrar la altura de miras política que deba tener cada uno. Y como esta entrevista siempre tiene eh, la excusa del de pleno ordinario, eh, vamos a hablar de ese pleno ordinario. Hemos hablado por lo del desplante que hizo el Partido Popular, pero también de la moción que usted presentó y que fue aprobada por unanimidad. ¿Por qué es necesario que eh, la oficina que hay de ayudar a los robajes audiovisuales se sume a otra oficina nacional, a, a esa asociación nacional? ¿Por qué lo ha considerado usted necesario para po colocar a Elche como referente de rodajes eh, cinematográficos y, o pues televisivos? Pre pues, pues precisamente por lo que acaba usted de decir al final, porque se necesita poner en, en valor esa Elche Film Office que tenemos dentro de VisitElche y para eso necesitamos ayuda estatal. Y esa ayuda estatal para posicionar a Elche eh, como destino de rodajes nos la puede dar perfectamente la Spain Film Commission, que es una asociación nacional que engloba a más de 31 oficinas municipales y autonómicas de filmación y donde la cual se encarga eh, de atraer rodajes precisamente para todas esas localidades. Entiendo que si, por ejemplo, eh, la oficina de rodajes de Benidorm está dentro de esta asociación, Elche no puede ser menos. Eh, Elche tiene un potencial grandísimo a nivel cultural y turístico y creo que atraer rodajes es un punto más, o sea, no es, no es que sea lo único para poder generar aportes económicos y uh -huh. e impactos económicos dentro de, de la ciudad, sino que sería un aporte más. Eh, por lo tanto, pensé en uh -huh. que esta sería una buena opción y así salió adelante en el pleno. ¿Eso usted confía en que nuestros parques naturales, nuestras costas, están preparadas, limpias para convertirse en platos cinematográficos o hay que hacer un esfuerzo para mejorar el mantenimiento de estos espacios naturales? No, de hecho creo que están ya preparados para ello. No hay, que, no hay que tener un gran mantenimiento, simplemente mantenerlo en el día a día. El trabajo diario que, hacen, que se hace desde, desde el ayuntamiento. Eh, quiero recordar eh, que ya se han rodado bastantes películas aquí en Elche. Eh, el, el concejal de, de turismo lo dijo en el pleno. Eh, también se ha rodado parte de la última temporada en Elche eh, y en Alicante de, de la gran serie famosa de Netflix, La Casa de Papel, eh, uh -huh. que se pusieron en contacto directamente con la Elche Film eh, Office. Por lo tanto, creo que Elche es un atractivo eh, para el rodaje. Lo que hay que hacer es eso, atraer esos rodajes, facilitando a nivel municipal todo el trabajo a las productoras y creo que esta moción va encaminada a ello. Pues esperemos que Elche se convierta en un lugar décime. Muchísimas gracias, Eduardo García Anciveros, por explicarnos eh, algunos de los asuntos eh, políticos que en estos momentos están ocupando las portadas de los medios de comunicación. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelche Radio Marca Yo nunca, nunca he hecho mil kilómetros por amor.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 Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en El Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante Kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. meco estumbre a tus besos y a tu piel color de miel a la espiga tu cuerpo a tu risa y a tu ser vivo se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra en mi abraza Entre sus ramas y mi tristeza. Ah, de... Ik weet dat je maar ik weet dat je moe bent. Ik weet dat je moe bent, ik weet dat je moe bent, con ik I'm and Pues con este algo de mí hemos recordado al gran a la leyenda Camilo VI junto a Carlos Rivera hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, aquí en el programa La Glorieta, que comenzó a las 9 en el 101.4 de Teleelch Radio Marca y que ahora conectamos con la señal de Teleelch. así que bienvenido a los telespectadores porque en esta segunda parte del programa vamos a seguir hablando de patrimonio, hemos entrevistado al concejal no escrito Eduardo García Monteveros, y a uno de los responsables del Instituto de la Ciudad Elche -Idea, José Alarcón, por las propuestas que ya han incluido a los presupuestos participativos. Y ahora, en esta segunda parte, tenemos en los estudios que Tele Elche en Radio Marca al presidente de la acequia Mayor del Pantano, Pascual Urbán, a quien damos la bienvenida. Pascual, muy buenos días. Buenos días. Y le damos la bienvenida porque con él queremos hablar de una infraestructura hidráulica que es histórica, que debido a su antigüedad se va deteriorando, es demasiado costosa mantener. Y la acequia, los propietarios de esta acequia mayor del pantano, que es la columna vertebral del palmeral y por tanto declarado patrimonio de la humanidad, pues son una comunidad de propietarios humilde que no puede mantener toda la infraestructura hidráulica. Y por ello hace poco tiempo que firmaron un convenio con el ayuntamiento por el que el ayuntamiento se ha comprometido o ha destinado 70.000 euros. Y por eso ayer pudimos verlos limpiar con parte de ese dinero un tramo de la acequia mayor del pantano. Y por eso hoy hemos traído a Pascual Urbán a este estudio porque queremos saber cómo se encuentra en estos momentos esta acequia. Pascual ¿Cuál es la situación actual de la acequia mayor del Pantano? ¿Es grave su deterioro o podemos eh, evitarlo? ¿Podemos frenarlo con aportaciones económicas como la que ustedes han recibido del Ayuntamiento? Lógicamente podemos mantenerla. Eh, actualmente se ha efectuado la limpieza total de la acequia, desde la toma de tablas, que es donde, se, donde empieza la acequia a tomar agua de la rambla, Hasta el parque infantil de tráfico, más o menos 5 kilómetros y medio, en los que había escombro de todo tipo, había matorrales, arbustos, cieno, en algunos sitios había casi medio metro de cieno, ha tenido una, una retro. Esa limpieza ha, ha durado más o menos un mes y casi un mes y medio. Se efectuó y se, se finalizó eh, a finales de enero, más o menos. Ahora está perfectamente limpia y el agua circula fenomenalmente bien para poder regar todos los huertos. Por lo que ha comentado, no es culpa de la naturaleza el que se bloquee la acequia. ¿También los ciudadanos echan basura a la acequia? Los ciudadanos echan mucha basura. Echan... Eh, de todo, eh, colchones somieres, eh, carritos de compra de las grandes superficies eh, y han, han echado cosas que no son de arrastre que son eh, muy pesadas han echado sillares de piedra que no puede utilizar, moverlos una persona sola han tenido que ser dos o tres y troncos de palmera bastante largos que a lo mejor han pesado 200 o 300 kilos y han tenido que ser o una máquina o bien eh, tres o cuatro personas o sea que han echado eh, mucho, muchos eh, muchos materiales muy ajenos a los arrastres y a la acequia. Esto preocupa porque estos son actos vandálicos, o se, se trata de gamberros, o, exact, o de gente que quiere boicotearles, ¿de, de, de qué estamos hablando? Yo pienso que se trata de gente de gamberros. Ayer ya le pedí yo al alcalde que intente controlar esto de alguna manera, porque si empiezan a echar cosas a la, a la acequia mayor, llegará un momento en que por algún punto podrá, podría reventar. La Zika Mayor ahora está en condiciones de mantenimiento. Después de unos 8, 9, 10 años sin limpiar, se ha efectuado una limpieza a fondo, una limpieza integral que se han resuelto todos los atascos lo que tenía. Hasta ahora se estaban efectuando limpiezas solo puntuales, donde había un problema, eh, una retención o lo que sea, y ahora está la acequia uh -huh. totalmente en condiciones. Eh, Pascual, ustedes están manteniendo un monumento. ¿Con qué dinero mantienen ese monumento? Pues lo estamos manteniendo hasta hace poco con el dinero de la venta del agua, pero desde que eh, se, se instaló el riego por goteo, resulta cada vez compra menos gente agua porque eh, la, la están utilizando en riego por goteo y entonces ha disminuido de una forma considerable los, in, los ingresos hasta el extremo de que hemos tenido que solicitar al ayuntamiento esta subvención que gracias al alcalde y a la, y a la teniente alcalde <coughs> Ana Revit, que es la regidora nuestra, hemos conseguido esos 70.000 euros, con lo cual hemos podido hacer, eh, destinar parte de ellos a la limpieza y una pequeña parte a reparación de partidores eh, que estaban en muy malas condiciones, para por lo menos puedan mantenerse funcionando. Y necesitamos mucho más dinero para ir reparando y reconstruyendo zonas de la acequia que están muy deterioradas. Bien, pues esta situación, ¿qué futuro pinta para la acequia? Porque si ustedes no pueden mantenerla y es la administración pública la que está poniendo el dinero, ¿cuál es el futuro que tiene la acequia mayor del pantano? La acequia mayor del pantano tiene que permanecer eternamente, porque es el, el, la columna vertebral para riego de los huertos eh, municipales y todos los huertos declarados en, como, en, como patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, tiene que continuar. Eh, no, hay, no, hay, no creo que haya problemas en que la subvención del ayuntamiento se mantenga todos los años y nosotros veremos si conseguimos alguna subvención más de parte de la Diputación, de las consellerías o incluso de, de Europa. Estamos estudiándolo y hemos solicitado una subvención para hacer un plan director eh, que acometa todas las obras que hay que efectuar en la seca mayor desde su origen hasta su final y entonces en función de ese eh, proyecto se irán efectuando tramos según las subvenciones que se vayan consiguiendo eh, es importante que haya ese plan director para saber dónde podemos actuar con más urgencia en función de la cantidad de, de dinero que recojamos. Claro. Una cosa muy importante es eh, conseguir recuperar el canal del desvío el canal del desvío empieza eh, unos 3, 4 kilómetros más arriba del pantano justamente eh, por, el, por el río Talafa el río Tarafa está en la zona de los Algezares, el parque natural de los Algezares que es de Aspe y ahí viene el agua dulce por el río Algezares y al llegar a una zona llamada las Salinetes, que es de piedra salada, el agua se va empeorando y al pasar por el pantano, como hay mucho cieno y muchos productos de muchos años de antigüedad la van haciendo más salina y cada vez el agua sale peor. Por eso estamos intentando recoger una subvención para recuperar el agua, ese canal del desvío que nos traería agua de mucha mejor calidad. Lo que usted está diciendo, ya, ya desde el principio de la construcción del pantano se vio que el agua dulce y limpia se, se estropeaba cuando se envasaba en el pantano y por eso precisamente en el siglo XIX se hizo ese canal del desvío con gran esfuerzo, pero un canal del desvío que ustedes ahora reclaman poner en marcha precisamente para evitar que el agua se estropee y puedan ustedes con ese canal del desvío, ustedes podrían ser autosuficientes ¿El agua esa... tendría más calidad y podrían venderla mejor? El agua tendría mejor calidad. No sería totalmente buena, pero tendría mejor calidad. Y si consiguiésemos que el ayuntamiento pusiese del agua de la procedente de la depuradora, que el ayuntamiento tiene una parte de agua, la consiguiese elevar hasta el depósito que tiene en el puente de la Generalitat, el puente más arriba de todos, de ahí hay unos depósitos, podríamos nosotros conectar y vendría un agua que sería parte por la acequia del desvío, por el canal del desvío y otra procedente de la depuradora, con lo cual conseguiríamos una, un agua de mejor calidad que serviría uh -huh. para regar los huertos, los huertos claro. de la del UNESCO. Entonces conseguiríamos mejorarla mucho y eso es importantísimo ¿Eh? porque hay muchas palmeras que se están secando, muchas de ellas por falta de, de agua y algunas de ellas eh, por exceso de salinidad. Eh, eh, ya han ustedes cuantificado la reparación del canal del desvío, el volver otra vez a ponerlo en marcha porque creo que esto es, no es un proyecto nuevo, llevan ustedes reclamándolo mucho tiempo. Se habló en un momento de, de por encima de los 500.000 euros y ahora es posible que sea más porque las riadas cuando hay lluvias torrenciales como el canal está un poco abandonado, uh -huh. resulta que lo acaban de deteriorar, hay arrastres que han quitado algún trozo, se ha roto por dentro algún trozo más y hay que acometerlo. Si no se puede hacer en una, en una tacada todo, pues habrá que hacer en dos etapas, como se pueda, pero eso es imprescindible repararlo. Bien, ¿y qué le dice el ayuntamiento? Eh, porque usted quiere que esos 70.000 euros se conviertan en una aportación anual. ¿El ayuntamiento le ha dicho que sí? ...que va, se ha comprometido... ...a que cada año destine... ...a la comunidad de propietarios 70.000 euros... ...en principio dijo que sí... ...de hecho este año que estamos... ...ya está incluido en los presupuestos... ...o sea que eh, ya tenemos el año pasado... ...y este son dos años... ...y el ayuntamiento quiere colaborar... ...porque sabe que es un, es un patrimonio... Mm. ...la acequia es un bien... ...de interés cultural... ...de hecho en la reforma que están haciendo... ...del plan de producción del palmeral... ...ya la incluyen... ...y es imprescindible... Porque eso sirve para, para regar. Los, el, los palmerales se han, declarado, se han declarado patrimonio de la humanidad, entre, entre otras cosas, por, sobre todo por el sistema de plantación y especialmente por el sistema de riego. Claro. Entonces, es imprescindible que eso Desde se mantenga. La acequia mayor del Pantano tiene una historia aparte, un punto y aparte. Eh, Pascual Urban, ¿y qué responsabilidad tienen ustedes con respecto a la grieta aparecida en el molí real, porque el estudio geotécnico ha puesto bien claro que esa grieta aparece porque la ladera no está bien compactada y hay movimiento cada vez que llueve, pero también por las filtraciones de agua de la acequia mayor del pantano que pasa por el molí del real. ¿Es posible que...? Hay infiltraciones por la acequia mayor. Está claro, vamos, por el primero estaba construida la acequia mayor y posteriormente, muchos años después, se construyó el molino del Real encima de la acequia, para aprovechar eh, el agua de la acequia para mover las muelas, para, para las ruedas o muelas para eh, triturar uh -huh. y para moler el, el, los cereales. Entonces, eh, ahí coinciden eh, dos cuestiones. Una de ellas es que eh, el ayuntamiento, eh, por cuestiones. Estéticas, quiere mantener el, los saltos de agua, los chorrets que han dicho toda uh -huh. la vida. Y para eso hace falta embalsar el agua. Ahí donde están los chorrets, para que el agua salte por encima del muro, hay que embalsarla y tiene como un metro 20, 1,30 de altura de agua. Y en el muro lateral que da hacia la rambla, han aparecido unas fisuras pequeñas como consecuencia de un árbol que tiene el instrumento plantado al lado de la sequía, mm. que las raíces han movido un poco la sequia, la, la, la, ese muro. Eso tiene fácil solución. Yo ya hablé con el, me llamaron los ingenieros que están haciendo el proyecto para ver si podíamos cortar el agua durante unos días para reparar la sequía y para reparar el, el molino y toda la pendiente le dijimos que no hay ningún problema. Eh, lo que hay que hacer es impermeabilizar ese muro y, la, y el fondo de la acequia porque el muro no está para caerse, está simplemente se han hecho unas grietas como consecuencia del, del empuje del agua si el ayuntamiento decidiese eliminar las, esas, esas cataratas, esas, esos chorres de toda la vida, nosotros abríamos la compuerta y el agua pasaba sin, sin ningún problema, el agua pasaba a un nivel más bajo de donde están ah. las filtraciones y se eliminarían automáticamente las posibles filtraciones que haya. Ya, pero se dejaría, por estética, eh, nos quedaríamos sin, el, sin nuestro red, sin sí, eso... No tan bonito, ¿no? Que Nos generamos ruido... los, si los reto. Lo Que Pasa es que eh, Habría los... que pagar la, ah, la reparación, entonces, ¿esa? Claro, claro. tendría que ser el ayuntamiento quien... Eso, lo, eso va incluido en el presupuesto, de, la reparación de la sequía va incluida en el presupuesto para reparación del molino real. Del molino o sea, real. que es que hay una grieta que se ha abierto que lleva abierta, parece que se haya abierto hace tres meses, esa grieta lleva abierta eh, pues 25 o 30 años. Ahí hay... hay Tres verjas que ha puesto el ayuntamiento y yo recuerdo hace como unos 10 años cuando yo caminaba diario por la Rambla, eh, había unas verjas, después han puesto otra y posteriormente ha puesto el ayuntamiento otra, pero ninguna de ellas es una verja para proteger eh, si hay un derrumbamiento importante. Son verjas, eh, las últimas para impedir el paso de la gente hacia el, hacia el molino, hacia donde está la, la, la grieta. Pues, Pascual Urbán, muchas gracias por explicarnos eh, cómo se encuentra la acequia Mayor del Pantono, cómo se encuentra la comunidad de propietarios, el plan director que ustedes quieren llevar a cabo y el trabajo que están realizando para conseguir financiación no solo del ayuntamiento, sí, también sí. tiene que implicarse otras administraciones públicas, porque estamos hablando de una infraestructura que es patrimonio de la humanidad, y usted lo ha dejado bien claro, además de que está protegida porque ha sido declarada bien de interés cultural. Pero sobre todo también hay que apelar a la conciencia de los ciudadanos de que no hay que tirar basura a, a esa acequia, porque no solo sustenta el palmeral ilicitado, también sustenta esa comunidad de chopos Y que es un árbol singular sí, y único. Exactamente. Pues muchísimas gracias por mantener este tesoro durante tantos años y esperemos que haya fuerza y ganas e ilusión por parte de los propietarios. ¿Cuántos quedan? Propietarios en la acequia mayor del Pantano? Los mismos que había. Los que han fallecido han ido dejando a, hijos. El, a, a los hijos, nietos y demás, pero hay los mismos. O sea, que quedan, quedan bastantes. ¿eh? O sea, pasa que casi todos son mayores. Pasa igual que en las demás comunidades, casi todos son mayores. La gente joven normalmente no se implica en ese tipo de temas. ¿eh? Debería implicarse. Oh, sí, sí, Deben sí. hacer lo posible para que se impliquen. Muy Muchísimas bien. gracias, Pascual. Gracias, gracias a vosotros. A vuestra disposición. 101.4 Tele Elch Radio Marca.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 dotes els serà un dels municipis més nets d'Espanya. Els verda i neta, ut els, ajuntament d'ells.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 Son las 10 y 18 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta. En unos minutos estará nuestra compañera Marga García para iniciar la ronda de noticias y a las 10 y media Nieves Gil y Manoli Guilader en el rincón gastronómico. Y mientras tanto no nos puede fallar una voz eh, que ya es leyenda, la voz del rey Elvis de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 All my dreams fulfill. For my darling, I love you and I always will. Love me, tender, love me long, take me your heart for it's then that I belong and will never part love me tender love me true all my dreams fulfill. For, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are. I'll be yours through all the years Till the end of time I'll Pues escuchando al gran Elvis Lo siento, pero I'll hay que interrumpir El tiempo corre demasiado deprisa y Ya tenemos con nosotros a Marga García La verdad es que escuchando a Elvis Una se traslada a un gran columpio, ¿no? Debajo de un hermoso árbol. Marga, ¿hay, hay buenas noticias? Tenemos música para relajarnos, columpiarnos, pero ¿hay noticias para también disfrutar de ellas? ¿O cómo vienes hoy en la ronda de noticias? Bueno, primero buenos, buenos días. días. Bueno, pues eh, buenas noticias. Eh, bueno, según, eh, eh, hablando de COVID, según informaba esta semana Chimo Puch. Bueno, hoy se reúne esa comisión, mm. esa mesa de interdepartamental para ver nuevas medidas uh -huh. eh, para hacer frente al COVID. Y bueno, ya adelantó que bueno decaerá ese toque de queda en la comunidad valenciana a partir del lunes. Así que después de siete meses de ese horario que teníamos que cumplir todos los valencianos, bueno, pues a partir del lunes no habrá toque de queda y no habrá problema eh, de movilidad. Así que bueno, una buena sí. noticia. Esperemos que eso no suponga que incremente el número de contagios. Bueno, hay que decir que la vacunación va rápida, que la vacunación ayer el conseller o la consellera de Sanidad decía que sí, había sí. conseguido desde enero hasta ahora bajar en 97% los contagios y en un 93% los número, fallecimientos. Es. Con lo que esa vacunación nos abre todas las esperanzas para poder tener un verano tranquilo en cuanto a pandemia se refiere. Pero también hay que decir que la tasa de incidencia sube. Estamos subiendo desde hace unos días. Sí, desde hace 10 días esa tasa de incidencia ha ido subiendo. Hace apenas 10 días teníamos 17 por cada 100.000 habitantes y, bueno, en la actualización del pasado martes eran ya 31 con esos 29 nuevos positivos en cuatro días. Esperemos que mañana en esa nueva actualización, bueno, a ver si esa incidencia... Ha bajado un poco, mm -hmm. 31 si hacemos la media, porque si hablamos de departamento, el general sí. es el que peor está con 41 y el Dinalpol el que mejor está con 12. Sí, pero con pero esa hay... media al final del municipio y a, era y 31. Ya, y ya hay alguien en la UCI, llevábamos semanas sin nadie en la UCI y ya tenemos a una persona en la UCI. Y esperemos que el parte de hoy de la situación COVID en los dos hospitales sea mejor que el de ayer. Marga, esto es en cuanto al Covid y hoy qué, qué previsiones informativas nos espera, porque mira que hemos tenido una semana, vamos, eh, intensísima. Sí, bueno, una semana que empezamos con el pleno, con y, bueno el y estudio. todo lo que con el estudio, es, el lunes empezó con el estudio y estamos a jueves y todavía se sigue hablando del centro de congresos, habló el presidente de la Diputación, habló el Partido Popular y ayer habló el alcalde y también la portavoz de compromiso. Pero no nos olvidamos de otros asuntos que también preocupan como la acequia mayor del pantano que está degradándose y no por culpa de la naturaleza uh -huh. sino por culpa de ciudadanos eh, incívicos que tiran escombros y que eh, producen daños importantes uh -huh. porque lo que tiran también es para producir eh, actos vandálicos porque nos está comentando que tiran colchones sí. sillares eh, carritos de la compra Vamos, que eh, es una situación muy desagradable y es lo que hay que evitar, concienciar a las personas que cuiden esa acequia mayor del pantano, que es la columna vertebral de nuestro patrimonio uh -huh. de la humanidad, y sobre todo que haya vigilancia policial a lo, a lo largo de la acequia mayor. Sí, precisamente, Pascual Urbán ayer pedía ese civismo a la ciudadanía, bueno, durante esa visita con el alcalde a los trabajos de limpieza y desbroce que se están haciendo en la acequia mayor, en ese tramo de 5 uh -huh. kilómetros hasta el pantano delce. Así que bueno, esperemos que se cumpla no, esa. Y, y hay otras noticias como la grieta del Molide Real, que parece que ya va a haber una licitación de las obras, por lo menos hay 170.000 euros que se van a destinar a una estabilización vez... de la ladera y evitar sí. que, bueno, que sigan apareciendo uh -huh. esas grietas en ese monumento tan importante para el patrimonio. Emblemático. Local. Y más noticias tenemos, ¿no? Hoy que, que nos. Sé, que... ¿Qué sí, previsiones el... hay? No me salía la perla. Sí, bueno, el Edil de Mantenimiento de Tordias informa sobre bueno, nuevas actuaciones uh -huh. de modernización del espacio público dentro de ese gran plan uh -huh. municipal de modernización de diferentes espacios. También el Edil de Turismo informa sobre el servicio de socorrismo uh -huh. en las playas ya de cara a esta temporada de verano. Además, la Edil de Cultura Margantón informa de la programación de los cines Odeón. Uh -huh. Y también la edil de cooperación Mariola Galeana ha firmado un convenio entre el ayuntamiento y la coordinadora valenciana de OEM. Así que bueno, Estas son es, las previsiones sí. para este jueves. Esto es lo que hay previsto, pero tenemos las plataformas únicas, esas obras acabándose en algunos sitios, en otros estancadas, como dicen de la cabeza con la restricción. Tenemos un, una flota de autobuses que se quiere eh, sí, preciso, renovar sí, con precisamente autobuses estos, eléctricos. Eso es, estos días está a prueba un autobús. Eléctrico, bueno, pues con esa intención del ayuntamiento, bueno, pues de que eh, cuando acabe la legislatura, la mitad de la flota de autobuses urbanos, bueno, pues que utilice tecnologías verdes y de cara al futuro, bueno, pues que sean eléctricos. Actualmente son híbridos. Hay casos. muchas noticias. También tenemos una ordenanza de terrazas que se aprobará definitivamente para ver las zonas que ya están delimitadas uh -huh. de autorizar terrazas, una, un centro peatonalizado, un antiguo edificio cine de Capitolio que se está negociando su venta por parte de la Universidad Cardenal Herrera CEU, una universidad, Miguel Hernández, que tiene que asumir la gestión de ese albergue eh, no, no. juvenil que está vacío desde hace décadas y deteriorándose en Alta VIX, en fin que tenemos muchos tenemos frentes muchos, abiertos. Pues, también en el mercado central, después bueno, de la es... rescisión <risas> del contrato la semana pasada. Ese Junta es otro capítulo. Así parte. que tenemos muchísimos temas abiertos y bueno, también eso es lo que nos da vida, la sí. información local. Y más noticias a la una aquí contigo y con Ana López. Eso es. A la una que volvemos Hasta a ver. Hasta luego, Buen trabajo, Marga. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información deportiva. Paco Gómez, cuéntanos. Hola, buenos días. Fran Escribá demostró que está ilusionado y ansioso con esta nueva etapa tras su renovación en el Elche Club de Fútbol para la próxima temporada. ¿Cree en el proyecto? Dice que es un futuro ilusionante el que se le presenta al Elche Club de Fútbol y que no solo debe ser un crecimiento deportivo, sino también económico. Tiene claro que será una plantilla... Mucho más competitiva que la de la temporada anterior, pero con los mismos valores de lucha y sacrificio. El técnico ilicitano dejó claro que tiene una sintonía y una química con el nuevo propietario Christian Bragarnik. Por eso solo han firmado una temporada porque no habrá problema para seguir juntos. Y que al ser un hombre de fútbol es una ventaja que tiene la entidad blanquiverde. En cuanto a la posibilidad de que sean más españoles los fichajes y menos sudamericanos... Esta fue su respuesta. Yo creo que debemos que estar abiertos a, a todos los jugadores, porque el buen jugador se adapta, se adapta rápido. Eh, hemos tenido jugadores que han rendido muy bien y que no conocían prácticamente la liga o que habían jugado muy poco en la, en la primera división. Yo creo que eso eh, creo que también hay que tenerlo presente. Pero pueden venir eh, jugadores de fuera. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos en cualquiera de las épocas anteriores tuvimos jugadores que rindieron muy bien y que luego han sido creciendo con futbolistas y que no conocían la liga, ¿no? llámese un Mario Pazalich o un Jonatas en su momento, me refiero a jugadores que eran desconocidos en aquel momento en la liga y que no habían jugado nunca aquí, que nos dieron un Faisal Fajir, por poner otro ejemplo, ¿no? entonces me refiero que hemos tenido esa experiencia de jugadores que no necesariamente conociendo la liga nos han rendido bien, y este año ha habido jugadores en ese sentido, creo que eso nos permite saber que al final lo que interesa es que haya buenos jugadores, el buen jugador se adapta si conoce la liga es una ventaja, puede serlo, pero no necesariamente tiene que ser así, yo creo que el proyecto eh, la idea que nosotros tenemos y que estamos teniendo lógicamente, si no personalmente eh, o sea, presencialmente sí todos los días eh, estamos en contacto telefónico intercambiando mucha información sobre posibles incorporaciones, sobre ese tipo de cosas y vamos a estar trabajando mucho ¿no? eh, es verdad que el año pasado no hubo nada de tiempo y lógicamente se tuvieron que hacer las cosas de esta forma ahora tenemos mucho tiempo y yo realmente para mí es demasiado a mí me apetecería empezar a entrenar la semana que viene lo digo con sinceridad pero bueno, nos da un margen para, para elegir y buscar los mejores jugadores posibles Como ya anunciábamos la semana pasada, eh, Nico Rodríguez está en la misma onda y es decir que se van a tener que hacer entre 10 y 12 fichajes, ha anunciado el director deportivo, con lo que evidentemente habrá salidas de jugadores que tienen contrato en vigor. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica, con El Tiempo. El Tiempo, en tele Radio Marca, con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp de Elch y picarinas.es Muy día, de momento continúa la estabilidad atmosférica pero para el sábado volverá la lluvia durante esta madrugada paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo temperaturas homogéneas y elevadas durante esta madrugada aquí en la estación meteorológica de Teleelch, una mínima que ha rondado los 19 grados pero es que en buena parte del territorio las temperaturas no han bajado de los 18-19 grados y hemos tenido una noche tropical tanto en Santa Pola como en Tabarca con temperaturas que no bajaban de los 20 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, ambiente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento en calma a primeras horas, a partir de media mañana y durante la tarde se activará el viento de levante, rachas que podrían alcanzar los 30-40 km por hora. Hoy eh, las temperaturas diurnas van a rondar las máximas los 25-26 grados en buena parte del territorio, aquí en la ciudad una máxima en torno a los 25 grados. Mañana viernes, jornada de transición, paso de abundante nubosidad, viento flojo de sureste, temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 25 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad no van a bajar de los 18 grados para el sábado con una baguada de aire frío en altura tendremos mucha nubosidad algunas precipitaciones de carácter débil no descartamos que puntualmente puedan llegar a ser moderadas el viento moderado de componente este temperaturas que van a rondar los 24 grados y a partir del domingo con el avance de la dorsal anticiclónica estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que poco a poco irán subiendo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 Son las 10 y 33 minutos de la mañana y ya estamos en la recta final del programa La Glorieta y tenemos en nuestro estudio de Televisión Radio Marca, como las están ustedes viendo, A Manoli Guilader, muy buenos días Manoli, muy buenos días. y a Nieves Gil, muy buenos días Nieves. Buenos días. Ambas, me vais a hablar de las alergias, ¿no? Sí, pero de las sí. alergias de la primavera, no de, no de los alimentos, porque cuando sí. llega la primavera y la floración de las plantas empiezan a aparecer esos síntomas tan desagradables, yo doy fe de ello, picor de ojos, de garganta y dos congestión nasal es estornudos que cuando empiezas a estorn estornudar no no hay un fin. Entonces, claro, pues eh, yo le quería preguntar a Nieve, bueno, si la dieta y una buena alimentación es tan tan buena para tantas cosas, yo no sé si a lo mejor también puede ser buena, porque claro, los antihistamínicos y esas pruebas de para la alergias son ya para casos graves, ¿no? Pero los claro. es que tenemos esos síntomas Que aparecen cada sí. año, que tampoco son graves, pero que te molestan muchísimo sí. y que persisten pues, casi un mes. ¿Para eso sí. la alimentación también es buena? Sí, sí por supuesto, es básica. Sabes que el 70% del aparato inmune reside en el aparato digestivo, con lo cual es fundamental qué, qué es lo que tomamos y cómo nos vamos a alimentar para reducir eh, Pues esas, esas molestias, esos, que prácticamente es que lo tenemos ya casi todos. Antes era como mucho más extraño, ¿no? Pero ahora es verdad, como tú has dicho, te empieza a picarte la nariz, te lloran los ojos, aunque no tengas una alergia definida. Uh -huh. que dices, no, no, pero en este tiempo suele pasar y es muy, muy frecuente, ¿no? Entonces, desde luego hay que hacer especial hincapié en la forma de, de alimentarnos, porque es una vía de entrada de, uh -huh. de todo esto. ¿Y qué tipo de, de dieta deberíamos llevar? ¿Qué tipo de alimentación? Pues mira, como siempre decimos, la mejor dieta es la que tenemos aquí. Productos frescos, naturales. Eh, yo siempre hago hincapié en la procedencia del alimento. Eso es fundamental. Cuando tú eh, elaboras las comidas o simplemente sin elaborar, cuando tomas alimentos, eh, alimentos crudos, es muy importante cómo han sido cultivados. Entonces sabes que siempre defendemos aquí nuestro campo, nuestro entorno, porque tenemos los mejores alimentos y esas producciones deben de ser pues lo más limpias posibles, de pesticidas y de porque al final todo este incremento de las alergias ya hay estudios y se sabe que proviene mucho de la manipulación de los cultivos, de, uh -huh. bueno, para impedir que se pierdan cultivos, para contra contra insectos, contra plagas y demás, pues eh, se utilizan, por supuesto, pues eh, pues eso, eh, productos que eh, hacen Hemicidas que los cultivos claro, estas cosas. que no se que no se pierdan, no, pero deben de ser eh, ecológicos también, porque si son ecológicos no nos van a perjudicar, porque al final eso pues van a formar parte de nuestro de nuestra alimentación Y tiene que ser lo menos tóxico posible. ¿La vitamina C también es importante para Mucho, conseguirlo? Fíjate muchísimo. ¿Por qué? Pues sobre todo porque es que es la vitamina C es un protector natural. Eh, hace que son, es, es lo más, la vitamina más antioxidante que ingerimos. Además nos ayuda a asimilar el hierro, con lo cual es fundamental tener ahora... Y aquí estamos en una zona privilegiada. Tenemos vitamina C pero, y de calidad además, ¿no? con lo cual hay que tener mucha vitamina C y empezar a pensar en ingerir alimentos que protejan nuestro aparato digestivo, eh, igual que hay algunos alimentos que lo que hacen es debilitarlo. Entonces, sobre todo en este tiempo, en tiempo de alergias, tenemos que hacer especial hincapié. Hay algunos alimentos que son, por ejemplo, la cebolla y el ajo son superalimentos. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que son fuertes. Son antibióticos naturales. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en el fogón, en principio, pues hace 25 años, eh, la ensalada nuestra pues, llevaba cebolla. Y con el tiempo dejamos de ponerle la cebolla cruda, porque la ensalada lleva cruda porque había personas pues que le molestaba sabes que es un alimento fuerte y demás pero lo hemos vuelto a incorporar es que la cebolla tierna que en esta tierra en la ensalada no, y además a mí me es encanta. Que estamos estamos privándonos de un superalimento la persona mm. que no puede que que no le gusta que le molesta la puede apartar pero claro es privar a personas que no tienen ningún inconveniente en tomar un superalimento que además es en pequeñita cantidad Y que no veas la cantidad de beneficios que nos aporta. Una ensalada murciana, por ejemplo, sin cebolla tierra, no es una ensalada claro, murciana. Claro. Ese toque y una ensalada mixta, de las que hacemos una aquí. Perfecta. Es... claro todo eso, eso Hay que incorporar la cebolla como superalimento y cruda, si se puede, eh, en cualquier plato que, que nos parezca. La manzana la manzana es fundamental en y la cuanto... ensalada de maravilla en ensalada el ajo tenemos... incluso, a mí me gusta también, también en, en ciertas claro, ensaladas ponerle claro. un poco de ajo picado que también Exacto. le va muy bien pero la manzana sabemos que es muy equilibrante, es muy muy digestiva favorece la digestión y bueno, en ensaladas es ideal en ensaladas incluso en cremas también nosotros en el fogón preparamos la Waldorf Y su base es la manzana, ¿no? Uh -huh. Con un poquito de mostaza y está buenísima, tiene un sabor fino. Y no sé si habéis oído, los británicos, bueno, que son maestros en cuanto a preparar, elaborar platos de mil formas con la manzana, ellos tienen un dicho que es, an apple today keeps the doctor away. O sea, una manzana al día mantiene lejos al médico. Uh -huh. O sea, imaginaos así, eh, ya simplemente con este dicho... Eh, lo, lo que representa, ¿no? Tienes un día malestar, te encuentras un poco pesado, pues te comes una manzana y los síntomas se alivian muchísimo. Es uno de los alimentos más saludables. La zanahoria también, por ejemplo. Y luego podemos hablar de raíces, como el jengibre y la cúrcuma, uh -huh. que hasta no hace mucho no eran muy conocidos. Sin embargo, de ahora son se han integrado, muy efectivamente, y sabemos que son alimentos medicamento también, ¿no? Uh -huh. Que nos protegen de muchas enfermedades, nos ayudan a llevar el tema de la alergia muchísimo mejor, ese picor de nariz el estornudo, pues tanto sobre todo el jengibre, pero tanto el jengibre como la cúrcuma, que además tiene productos, tiene componentes anticancerígenos, uh -huh. pues sí que tenemos que animarnos a ir incorporando en nuestra, nuestra dieta. Nosotros en el fogón, ya hace años que decidimos no utilizar colorante artificial y entonces le damos color con cúrcuma, uh -huh. porque además estamos aportándole un, un beneficio al plato. Hay una flor, por cierto, aquí en el campo de Elche, el alazor que es sí. el azafrán de Elche el azafrán. que a mí me lo trajo una agricultora hace años lo estuve mientras me duró lo estuve utilizando claro pasa que, sí. que dejaba un poquito de sabor sí. pero es un colorante natural muchísimo más económico que el azafrán claro. porque el azafrán porque lo compramos en muy pequeñas cantidades pero es un producto carísimo es muy caro sí. y pues y me acordaba ahora del de, de azafrán y también me estaba acordando con la manzana me ha traído mucha nostalgia porque me estaba acordando de una, de una ensalada que hacía mi madre, que, que, ¿por qué te lo voy a poner en práctica otra vez? Ahora que me he acordado de ella, que llevaba manzana, pollo, lechuga y salsa rosa. Buenísima. Y estaba bueno. riquísima, buenísima. fíjate buenísima. qué sencilla, ¿eh? pues buenísima. Claro que sí, si que le tengo... cambian la salsa rosa por el aceite, manoli, <risa> ya, ya, Pero vamos, la, la receta <risa> de mi madre era así. Y, y ahora que os oigo, tengo una duda. La cúrcuma y el jengibre ¿cómo hay que utilizarlo? Depende porque... para qué. Yo, por ejemplo, siempre... Como colorante, molido. pero cómo siempre, ¿Eh? siempre molido. Yo cojo la raíz, son como unos bulbos, ¿no? Entonces coges la raíz entera. El, se pela con una simple, eh, rascándole con una cuchara, le quitas la, la capa eh, La capa superficial, es muy fina y lo que coges es con, con un rayador, yo tengo uh -huh. un microplaner, un rayador muy finito uh -huh. y lo que haces es rayarlo sobre aquello, sobre lo que lo quieras incorporar. ¿no? Sí, pero yo creo que Rosa refería a en qué utilizarlo, ¿no? no ¿Para no, qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Tipo ¿cómo? De... ¿Cómo? Porque ah, ¿cómo? Hay, hay vale. quien dice pero... que si hierve la cúrcuma o la jengibre pierden sus, cuanto sus menos, elementos Cuanto menos conción tenga. Mucho mejor. Claro, pero bueno, eso es en todo yo por ejemplo la cúrcuma me gusta mucho echarla en los guisos en las, sí, en las lentejas, claro. por ejemplo le da un toque así muy oriental sí. eh, en los guisos de pollo en el arroz sí. en el arroz tipo así ensalada de arroz o sí. arroz salteado también está muy bueno con las dos tenéis que llevar cuidado porque eh, pueden amargar Por mm. ejemplo, sabéis que el jengibre tiene un toque picante. Sí. Entonces, hay que controlar la cantidad que se pone, ¿no? Dependiendo del sabor que le quieras dar, pues sabes que dulces de jengibre también se hacen muy dichosos. La Las galletas. galletas de jengibre en Navidad sí, mi, en mi casa no fallan. Y la cúrcuma igual. La cúrcuma, como te excedas, te amarga. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo bien controlado, ¿no? Antes de, de añadir, bueno, si te vas a hacer para ti sola el plato, bueno, pues vas midiendo un poquito el, ese punto de sabor que te gusta y ya tienes un poco una idea cuando hagas más cantidad, para más personas pues más o menos lo que tienes que ponerle, ¿no? Pero con, con esto ya os digo, hay que, tener, eh, hay, hay que saber manejarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más cosas podemos hacer para esas alergias? Pues mira, aparte de la alimentación, si quieres podemos comentar qué es lo contraproducente. Uh -huh. ¿Cuáles son? No, es así, sí, sí, es así. Cuáles son los alimentos ah, sí, sí, que deberíamos de evitar, porque no nos van a ayudar nada. ¿Por qué? Porque hacen el aparato digestivo. En seguro, que lo sé, seguro que serán los más buenos. La... ¿Cómo lo sabes? Te imagino. Mira, el café, por ejemplo, lo que... claro, es que los estimulantes, lo que hacen es eh, debilitan la, la capa de, del estómago, ¿no? La, las capas del aparato digestivo. El gluten. Los lácteos y sobre todo, sobre todo, lo que más me gusta, el azúcar. A ver, ¿está decir chocolate? El azúcar. O sea, también. El azúcar también. es, efectivamente. El azúcar es... es que deberíamos de sufrirlo... Es que el azúcar es mala para todo. En todo en to, sobre todo los azúcares refinados. Exacto. Si ya el alimento contiene sus propios azúcares, la, uh -huh. la fruta, por ejemplo, pues la fruta contiene azúcar, Claro. pero bueno, es un azúcar que el cuerpo... No, es como lo... que se toma fresas con azúcar, por ejemplo, que necesidad. Ay, no, si ya son Sí, efectivamente. ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado con, con el azúcar y, bueno, ya te digo, llevando... la verdad es que siempre nos remitimos a lo mismo. Llevando una alimentación adecuada. Eh, como tú comentabas antes, Manoli, hábitos, son hábitos, no es una dieta, son unos uh -huh. hábitos, que es lo que te va a mejorar. Pero ¿qué pasa? Que no solamente te va a mejorar tu, la digestión y tu condición física, es que te va a mejorar tu vida. Claro, tu salud. De vida, tu calidad efectivamente, igual que el tiempo. O sea, el tiempo, el, el poder dedicar tiempo a lo que te gusta, a tu familia, a tus amigos... A, no, no sé, a leer, a hacer a escuchar música, a escuchar la radio por supuesto, todo eso eso sobre eh, todo tener, claro, <ríe> todo eso te va a dar eh, ca mayor calidad de vida, entonces pues nosotros aquí en el Fogón, lo que muchas veces cuando me preguntan digo, yo es que siempre, vendo tiempo ahora que estáis hablando del tiempo Manoli eh, no sé si os voy a interrumpir pero sí. tenéis tiempo también para, me han dicho que vais a hacer un programa de televisión ¿en ah. Está bien Atención. informada. <risas> ¿Es, eh, ¿Vais a trasladar este rincón gastronómico a la tele? Bueno, mmm, sabes que hay muchas diferencias entre la radio y la tele. En la tele, sobre todo, tenemos que dar imagen. Y bueno, que aquí la Asociación de Hostelería del Che es quien ha propuesto este programa y son los protagonistas. Así que es que sea es quien nos dé alguna pincelada de ese programa que se, de ese programa que se estrena. Vamos a poder decir ya adelantamos algo ya nieves. Bueno. Se estrena el 15 de junio y se sí. llama. Se llama. El placer de los sabores. Eso es. Es un buen día el 15 de junio. Suele sí. coincidir cada cuatro años con la toma de posesión de una corporación municipal que rige los destinos de la ciudad. Así pues que vosotros. Eso será una corporación gastronómica. <risa> Efectivamente. <risa> la asociación de hostelería el 15 de junio empieza este programa en televisión en Teleel, Sí. sí. Sí, sí. El objetivo es precisamente dar estos consejos. Claro, tener una alimentación saludable. Exacto. Hemos, estamos desarrollando esta este programa con mucha ilusión. Eh, lo va a llevar Manoli. Nuestra Manoli ver de la mano. <risa> Ojo al plato, ¿eh? En este caso, el placer de los sabores. Y entonces, bueno, la verdad es que sí, que también supone un poco un reto, ¿no?, para nosotros como Asociación de Hostelería y lo que queremos es hacer una marca Elche, una marca de gastronomía de Elche, que se conozcan nuestros productos nuestros establecimientos los y además, profesionales, que hay muchos que no se conocen hay detrás, y hay que ponerles cara exacto, las personas que hay detrás de todas esas maravillas ¿no? que, que ofrecen bueno, pues que, que, que los podamos conocer que veamos qué personas están cercanas y que la hostelería es un trabajo pues, muy especial muy sacrificado y que esas personas eso es, es todo eso de lo que nosotros disfrutamos eh, tiene un sello y una marca personal sobre todo aquí en Elche claro Y, y, es, y, fundamental. y es fundamental y clave, sobre todo ahora, que habéis salido de la pandemia uh -huh. y queréis transmitir ese mensaje de que estáis vivos, porque la hostelería después de, de esta desescalada, que a partir del lunes ya las restricciones prácticamente se suavizan en todos los sentidos, sí, sí. desaparece el toque de queda y, y ya podréis cerrar a la una de la madrugada, pues supongo sí. que este programa es un relanzamiento ¿no? para decir a la ciudadanía estamos más vivos que nunca. Claro que Salimos sí. adelante. Después de haber afrontado tantísimas dificultades todo el 2020, ahora cuando se van abriendo por fin eh, pues nuevas expectativas, pues una hostelería eh, bien constituida, con ganas, con ideas nuevas, porque vamos a ver en muchos establecimientos eh, con ideas nuevas, con gente muy creativa. Y bueno, hay que disfrutarla. Yo claro. de verdad que animo a todas las personas a que, bueno, cada día que vayamos a un sitio diferente, vamos a probar todo lo que vamos a ir conociendo, porque al final de este programa lo que queremos es ir dar conociendo, eh, dar a conocer a todos esos protagonistas de la gastronomía ilicitana uh -huh. que la han hecho importante y la han hecho grande y proyectarla, proyectarla hacia el exterior para que vengan de fuera a conocer también nuestra gastronomía y Manuel... que después de tanto sufrimiento merece la pena, claro. pues eso, una buena noticia y con sí. mucha esperanza Manoli, estarás preparada para volver otra vez a la tele, ¿eh? Claro, <risa> ya hace tiempo, ¿eh? ya hace tiempo lleva siendo hora <risa> Desde luego, te esperarán tus seguidores? Bueno, aún recuerda mucha gente tu ojo al plato eso pues ahora, ahora, ojo a los platos que vamos a poner sobre la mesa a partir del día 15. ¿Alguna recomendación, nieves, del fogón para estos días? Bueno, pues como hemos estado hablando de las alergias, pues todos aquellos platos que contienen eh, los alimentos básicos, que hemos dicho que van a ser muy beneficiosos, en el fogón, eh, nuestros platos están compuestos precisamente de esos alimentos. Tanto platos fríos, como guisos, como platos calientes. Entonces, eh, por no señalar solamente uno, pero eh, ya os digo que Os recomiendo ahora mismo que se vaya comiendo la mayor cantidad de alimentos crudos. Tenemos una gran cantidad de, de ensaladas. Es tiempo de ensaladas, de, una, de frutas. Efectivamente, de ir reduciendo las cocciones y no nos olvidemos de las legumbres. Os puedo decir que tenemos ahí en el fogón eh, ya unos platos, unas ensaladas con legumbres que están teniendo un éxito increíble. Uh -huh. es que un plato de legumbres puede ser frío... En ensalada está buenísimo y, muchas, y además con unas combinaciones pues oye un poquito más exóticas de las que estamos acostumbrados. Uh -huh. Pues nada, eso es todo lo que tenemos que contarte hoy, Rosa, a ti y a tus oyentes. Muchísimas gracias a las dos, Nieves Gil, Manoli y El próximo jueves volvéis aquí, ¿no? Porque aparte de estar en la tele, también aquí no me vais a abandonar. En todas partes. Por en todas partes. A los <ríe> telespectadores y oyentes de tele y Radio Marca, muchísimas gracias. gracias, Nieves Gil. Gracias también. a vosotras. Volver a recordar que Nieves Gil sigue eh, celebrando ese 25 Eso. aniversario. Por supuesto, vamos a todo y el año, como mínimo este año lo vamos a celebrar, porque para nosotros. Es muy muy importante y estamos muy contentos y muy orgullosos es que de, de haberlo alcanzado. 25 años son muchos años sí. y nos gusta nos gusta quedar con algún toque de ese aniversario en uh -huh. este rincón gastronómico. Gracias a las dos. Nos volvemos a ver el, el jueves. jueves que viene. 101.4 Teleelch Radio marca.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 La bra tuya bastará para romperme Como si no estuviera hecha ya de pedazos que tu va querer y claro, Prietas alles, alles, alles, I'm the one who has been the one has has uspa marks ik heb nog niets te maken, ik heb nog niets te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 ...205...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 Quedan tres minutos para llegar a las once en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final al programa La Glorieta. Ya está preparada nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos. Nos vamos con una canción bonita, la de Carlos Vives y Ricky Martin. Volvemos mañana viernes. Hasta entonces. No buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Laura y la fecha y dos corazones. Y dice Calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo... al aire contigo desde londres hasta nueva york maldito castigo le grito al aire si yo sé que contigo siempre estoy mejor Ik siento ganas de irte a buscar. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet la wat ik moet doen. Ik weet niet wat San Sebastián. Y si tengo que ik me quedo, me quedo contigo. Y si yo